Radio ubrique deportes muy buenas tardes bienvenidos un día más a qué tiempo de deportes en la sintonía de radio rique 97.6 de la frecuencia modulada lunes 23 de abril el día después de la, la finalización de la clausura de la vigésimo tercera edición de la subida Ubrique Benocaz, que un gaño más, ha dejado lo mejor del deporte de montaña en la en el asfalto de la Sierra de Cádiz. Espectáculo el que pudimos eh, del que pudimos ser testigo tanto en la jornada del sábado como en la jornada del domingo. Javi Villa sin duda ha sido el gran eh, vencedor de esta edición porque el piloto asturiano no solo se adjudicaba las tres mangas de carrera oficial de su categoría, la categoría 1, no solo era el más rápido en las tres mangas de todos los vehículos que participaban en la subida, sino que en la última manga de carrera del domingo incluso se permitió el lujo de batir el récord de la prueba, un récord de la prueba que ostentaba eh, Andrés Vilariño desde el año 2014 con su osella 2000 Eh, completó lo que es el trazado ubriqueño en aquel año con un tiempo de dos minutos 10.59. Pues bien, en esta edición, en esta vigésima tercera Javi Villa, con su nueva montura con el BR53, consiguió dos 10.53, eh, unas centésimas apenas, pero de mucho mérito porque la han servido para poner ya su nombre en la historia de la subida Ubrique. Y el asturiano, la verdad, que estuvo amenazando durante todas las jornadas del domingo, incluso la del sábado, porque ya el comenzar eh, con su primera toma de contacto, con un tiempo de 2.17, dice lo que, o, o en este caso, revela lo que el asturiano, las intenciones del asturiano aquí en Ubrique. En lo que se refiere a la jornada del, eh, del propio eh, domingo, como decimos, eh, Javi Villa. Eh, en dos ocasiones, en las dos mangas de carrera, marcó 2.10.69 en la dos, y 2 y 2.10.53 en la tercera. Pero no solo Javi Villa, <coughs> perdón, sino en esta categoría también destacar a Josebe Iraola, porque aunque no tuvo una jornada afortunada en la tarde del sábado, el domingo se desquitó y el piloto vasco conseguía un 2.14, 14 en la segunda manga de carrera, y un 2.12.98 en la 2.12.98. Es decir, ha sido el único, aunque todavía a un par de segundos, pero el único que se ha movido en los números de Javi Villa. Por lo tanto, esta ha sido la primera ocasión en el Campeonato de España y de Europa en el que se ha podido ver a los dos pilotos compitiendo sin ningún condicionante externo, sea la meteorología o sea problemas mecánicos. Y en este caso se ve o se ha visto que ahora mismo se puede ver una bonita lucha en esta categoría 1 entre la norma, ...de el Iraola y el B r 53 de Javi Villa. En lo que se refiere a la categoría 2, en líneas generales... ...pues fue la categoría más competida del fin de semana... ...porque si Christian Brover se llevaba la carrera 1... ...Garisco y Flores se llevaba la 2 y Javier Alonso la 3... ...así que estuvo muy repartida. Y en la tercera categoría, la de los carrozados en este caso... Eh, la jornada del sábado fue, eh, o deparó, alguna que otra sorpresa, porque estuvo amenazando de lluvia durante toda la tarde. Eh, esta, pues, aparecía de forma intermitente, no llegaba eh, a, a closoner, digámoslo así, eh, hasta que llegó esa manga de carrera, la manga de carrera, y, en la, y cuando estaban pues prácticamente en el circuito, en el trazado, los eh, turismos eh, y cuando estaban a punto de salir, digamos ya los eh, que van a pelear este año por el Campeonato Nacional. Eh, por zonas, digamos, porque mientras en la, zona, en la zona de salida la lluvia fue prácticamente testimonial, eh, parece ser que ya en los kilómetros finales del tramo sí cayó un, una buena cortina de agua que mojó, Eh, el asfalto y que, por lo tanto, condicionó la prueba a esos vehículos que habían salido con neumáticos de seco. La sorpresa fue pues, que Salvador Tineo, el piloto malagueño de Benavís, terminaba llevándose la victoria por delante de Zósimo Hernández eh, y de Álvaro García. Comentar que los dos primeros, Michubishi, con tracción total, y que no fue fruto de la casualidad tampoco porque Salvador Tineo también hizo lo mismo en Estepona con unas condiciones de lluvia total, pero el piloto malagueño hizo valer pues, eh, digamos, el terreno, su terreno favorable para estar arriba en el podio. Pues, eh, también, pues, eh, esta situación hizo que los eh, cuatro pilotos que parece que están llamados a pelear por el título nacional quedaran muy rezagados en la clasificación. La lógica volvió el domingo, eh, con el sol, con el calor y con el asfalto en seco, Pues La pelea entre estos cuatro eh, pilotos se eh, eh, tradujo en dos victorias para Humberto Jansen, dos segundos puestos para José Antonio López Fonbona. Eh, José Antonio Aznar se hizo con la tercera posición en la carrera dos y Gerard de la Casa, en este caso, le arrebató esa plaza en la carrera 3. Eh, eso en esa, en esa categoría 3 ya en la jornada del domingo en la que tanto la categoría 1 como la 2 siguieron la misma tónica del, del sábado pero con eso, con eso que destacábamos al principio que es ese récord de la prueba eh, enseguida vamos a estar hablando de esta subida porque lo que acabamos de avanzar es un pequeño resumen en lo deportivo, ahora nos vamos a quedar con los organizativos en unos instantes hablando con el presidente de escudería, Ubrique como todos los años, justo Eh, después, el día después de la prueba, toca tiempo pues, de analizar un poquito más en frío lo que ha sido el fin de semana. Y es lo que vamos a, a, a hacer en los próximos minutos. Antes, comentar dos cosas. Una, que ayer el Ubrique Unión Deportiva jugaba su partido correspondiente a la trigésima jornada, empataba en casa ante un rival directo como el San Bernardo, uno a uno, un empate que sabe muy poco a ambos conjuntos, porque los rivales todos han ganado este fin de semana, por lo tanto, el Ubriñón Deportiva sigue sigue líder, pero ahora tiene a Alcalá del Valle y a tarifa a tan solo dos puntos y a cuatro tiene al Algeciras B. Por lo tanto, se aprieta aún más, si se, si se puede, la lucha por el título de Liga y por el ascenso. Quedan cuatro jornadas y no hay que confiarse porque eh, ahora mismo un tropiezo dejaría fuera, incluso podría dejar incluso fuera del ascenso al conjunto ubriqueño. Y por otra parte, desde la antigua directiva del Ubrique Industrial no daban, o nos comentaban una noticia y es que ayer domingo fallecía en su localidad natal de Villa Martín, Jesús Soleado, el que fuera jugador del ubrique industrial en la década de los 80, centrocampista de Villamartín, que jugó en el equipo ubriqueño, digamos, en la época gloriosa del ubrique Unión Deportiva. Pues aquí, en pues, el más sentido pésame, a la familia de Jesús Soleado, exjugador del ubrique industrial. Hablaremos en unos minutos de automovilismo, antes vamos a publicidad y enseguida volvemos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 5 y 44 minutos, vamos a, con esta sintonía que nos ha estado acompañado durante todo el fin de semana a entrar en el, en el balance de lo que ha sido la subida, nuestro resumen tra tradicional, podríamos decir de todos los lunes después de su vida con el presidente de Escudería Sur, con Pedro Carlos García que ya lo tenemos por aquí, Pedro Carlos, buenas tardes Buenas tardes Tranquilo ya, tras la celebración de esta vigésimo tercera subida que nos ha dejado un intenso fin de semana en todos los sentidos ¿eh? Sí, sí, esto cada vez es más intenso, cada vez más... ...más estresante, pero, pero bueno, ya hemos terminado. Mm -hmm. Supongo que todavía metidos en faena con el desmontaje de del tramo... ...porque requiere pues de mucha infraestructura y bueno, pues eh, entiendo que... ...en unas cuantas horas después eh, de la prueba, la prueba terminaría en torno a las tres y media... En torno a las 4 cuatro, cuatro y media que se pudiera ya acceder a la zona del tramo o no ha habido tiempo material, ¿no?, para No, no, todavía estamos en plena desmontaje de cosas y quedaban varios días de desmontaje de, de volver de, entre refrigerífico, todo lo que los botelleros, lo que es donde estaban las aguas, donde O sea, que tenemos mucho tiempo todavía de, de desmontaje de volverlas al las vallas, eh, hacer números, que queda todavía mucho mucho tiempo. Mm. Fin de, de semana también caprichoso en cuanto a la climatología, ¿no? Porque pasamos de, del sábado, que incluso hacía algo de fresquito, a, a una jornada dominical totalmente, eh, casi, no, no voy a decir verane, verañega, pero totalmente primavera. Ha sido ¿no? un fin de semana esos efectos de, de primavera climatológicamente que mm. cambiante. ...y el sábado abarruntaba agua... ...de pronto se para... ...vuelve a aparecer, vuelve a pararse... ...no, no llegaba a guajar... ...y el domingo un calor ter terrible... ...durante toda la mañana... ...para los que estábamos tomando allí el sol... ...con la cara quemada completamente... Mm. ...así que ha habido de todo. El tema de la lluvia del sábado... ...como tú bien dices... ...propio de, de, de la primavera... ...fue pues que además... La, ...las tormentas eran muy localizadas ¿no?... ...porque eh, como decimos en la, en la zona de salida... ...sí cayeron algunas gotas, pero mmm, con muy poquísima intensidad que apenas le, se, le daba tiempo pues acumularse en el asfalto, sin embargo por arriba sí fuecía y sí. ahí fue lo que provocó digamos sí, esa sí, sorpresa sí. De, sí. De, además, de la primera carrera que fue una eran tormentas tipo tormentas tormentosas, pero con mucho eh, aparato el, eléctrico y, y con relativamente poca agua, porque no llovió para tanto aparato eléctrico que hubo no llovió no llovió tanto. ...lo que se sí ocurre es eso, que, que en una zona estaba mojada... ...en otra húmeda y casi abajo estaba seco... ...porque el, el calor del asfalto del día antes... Eh, ...evaporaba el, el agua casi inmediatamente. Y ahí, como decimos, es la, la duda que se le presentaba... ...a todos los pilotos, ¿no? Bueno, aquellos que tienen la disposición también de... Claro, los, que algún, ¿no? efectivamente, efectivamente, la, los que tienen ...la posibilidad, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Los que tienen la posibilidad... Los neumáticos de agua son son óptimos para agua lógicamente, pero es más lento respecto al tiempo. Entonces, eh, el el optarte da el saber el acertar es lo que te da la diferencia entre ganar la carrera o no. Uh -huh. Para aquellos que están en, en esa disposición. Y entiendo que, que el sábado acertaron los de seco. Sí. Al final, ¿no? Sí, al final parece que sí. Bueno, vamos a, a comenzar lo que es el balance con lo primero que tuvo lugar el, el pasado viernes eh, eh, Y fue las verificaciones eh, técnicas, el cambio de escenario parece que ha sido un total acierto, ¿no? Sí, las verificaciones técnicas fueron, fueron bien Las verificaciones técnicas se despejó sí. muchísimo toda la vía de, de la avenida Jesulín Que se formaban unos atascos tremendos y se podía pasar perfectamente por ahí Eh, hombre, había su, su caravana desmontando, el coche o la carpa este, el uh -huh. tal, pero que que se podía pasar relativamente cómodo, incluso algunos camiones pasaron. Vaya, pasaron eh, algunos de última hora. En fin, todo eso estuvo estuvo bastante bien. Eh, tiene también el inconveniente la palmera de que de que necesitamos más personal porque hay que uh -huh. es muy extenso aquello. Y hay que poner un dispositivo, un personal nuestro el, en una esquina y otro en la otra, para ir dando paso, eh, porque hay coches que no podían bajar el, el cruce de, de abajo, entonces había que pasarlo en dirección contraria. Y teníamos que tener dos personas más, nada más que indicando, cortando el paso, los momentos esos en los que pasaban los coches. Eh, por lo demás, bien. bien fue muy hubo, hubo mucha gente, como estaba relativamente cerca, pusimos unas vallas relativamente cerca y hubo mucha expectación por parte de, de la gente. Yo vi aquello como más fluido, ¿no? Eh, tanto por, por, por, el, por la, lo que son los vehículos, que básicamente el tiempo que tardaron fue el mismo que tardaron ayer. Lo sí, digo, más fluido. Sí. Eh, se ve a los pilotos, pues... Ah, digamos al público más cercano los acinó más cercanos y pueden verlo más de cerca ¿no? ¿Eh? Bueno, sí fue más cerca al ser más amplio se pusieron cuatro calles operativas más una de, de marcaje de neumáticos y la verdad es que fue fue relativamente rápido y estuvo y estuvo bastante bien la, la zona de verificación esa son muchos metros cuadrados lo que hay allí y la verdad es que, que se pueden aprovechar bien sí Después la ceremonia de salida que este año congregó a muchísima gente en la Avenida España sí, y, sí, sí, y la verdad que había un auténtico sí. ambientazo. ¿Qué conclusiones habéis sacado la, este año de la, la ceremonia? La ceremonia de salida eh, está haciendo un trampolín, es decir, eh, está teniendo una aceptación tremenda sobre todo para, para los aficionados más jóvenes, la chiquilería y todo eso porque es que además sé que, que le ha encantado a muchísima gente y, y ha quedado muy bonito y con la retransmisión también ha funcionado muy bien no tengo datos pero sé que ha funcionado muy bien eh, toda la, la retransmisión del viernes bueno y a lo largo del fin de semana y, y la verdad es que que está muy bien es una fue una una iniciativa que tuvimos. Y, ...y ha salido, está saliendo muy bien, muy bien los resultados. Los pilotos eh, se le veía mucho disfrutar, ¿no?, sí, eh, sí, en sí, la sí. prueba. Y tuvimos la ocasión, por ejemplo, de, de hablar con Gerard de la Casa... ...que nos decía que no entendía cómo los pilotos que, que no fueron a esa, a esa ceremonia. Él, él insistía en que los pilotos tenían que poner más, más de sí... ...para ayudar a los organizadores que son, sí, al fin sí. y al cabo, los que, los que se juegan el tipo digamos organizando sí. estos eventos y que, y que todo todo viene a sumar no no claro claro que sí además no solo eso sino que es un, un, eh, un medio de publicidad de los vehículos de la marca que lleven esos uh -huh. vehículo o sea, que, y de los patrocinadores eh, y de todos los patrocinadores de todos sus, eso es una, un método de, de publicidad <risas> magnífico pero bueno nosotros lo hicimos a efecto voluntario sabíamos que iban a ir mucha gente como casi todo pero bueno, que no quiso, pues no pasaba nada, no, no venía y se acabó, no pasaba uh -huh. nada. Estos fueron los primeros actos de la subida, y luego venía ya lo, lo gordo, lo puramente deportivo, y, y en este sentido, Pedro Carlos, ¿satisfecho con el resultado de sí, esta difícil sí, tercera muy edición? Muy satisfecho, muy satisfecho, no un poco, muy. Está saliendo, ha salido muy bien eh, en todo lo, todos los ámbitos, el resultado ha sido muy bueno, el deportivamente, evidentemente, cualquier cosa es mejorable, pues evidentemente que hay cosas que son mejorables y cosas que uh -huh. se harían de otra manera, claro, eso no hay que discutir, pero que el, el resultado globalizado de, de todo ha sido muy muy bueno y, y vaya, yo estoy muy contento y sé que mis compañeros también. Ajá. Uh -huh por eh, ser un poco incisivo en, en, digamos en detectar problemas en este caso sí, sí. y no problemas sino la situación que se dio el, el sábado por la tarde con el tema de los parones del sí, retraso sí, sí, sí, sí. una situación que ya se repitió el año pasado sí. también eh, eh, pues será debido en, en, en primer lugar pues a esos averías mecánicas de los vehículos que tienen que acceder no lo, lo que es el coche de seguridad y todo toda esa, esa caravana Eh, qué pasa porque luego el domingo digamos que no ocurrió lo mismo porque el sábado porque llevamos dos sábados con, eh, en dos años seguido ocurriendo lo mismo eso no hay explicación de entrada no tiene una explicación lógica no eh, decir que cien coches en ubrique son muchos coches uh -huh. eso partiendo de esa base no de que cien coches son muchos coches entonces bueno o sea sale más nervioso a la pista algo debe algo debe de ocurrir que, que hay que esos parones la decisión que tomó dirección de carrera a mí me parece la más acertada. Se refiere a la de neutralizar, pero, embargo, ¿no? Claro, uh -huh. porque es que si no, no nada que vale a que lo hubiéramos terminado y cómo hubiera sido aquello. Eso es eso es fundamental y además eh, que haya algunos pilotos que no han salido, evidentemente hay que sentirlo y ya está, pero si invertimos lo, lo, la, el orden de salida si ponemos los los, los primeros los más gordos, los primeros... También se quejan, ¿no? Que es, claro que se quejan porque no tienen horas de asistencia, no tienen uh -huh. momento para reg los reglajes del coche. Y esos son todos vehículos que van para reglajes. Aquí cada uno cuenta la feria como le eh, dan, ¿no? Efectivamente, aquí cada uno cuenta la feria. Y además otra cosa muy significativa. Los intereses de un piloto puntero no tienen nada que ver con los intereses de un piloto de un Saso de un 205. son Son completamente distintos. Uh -huh. eh. Entonces... Entre, entre los mismos eso no hay una, un, un acuerdo una claro ¿qué ocurre que uno se perjudican y otros se benefician o se pueden beneficiar pero las cosas los lances de carrera son así y eso es lo que lo que tienen las carreras claro como en principio las pruebas están diseñadas o el formal está diseñado para favorecer a los equipos más potentes y a los que van a claro, seguir el campeonato claro, de españa claro. y hay que tener en cuenta eh, que te lo he oído decir a ti en, en varias ocasiones que aquí paga tanto, paga lo mismo tanto el de el, efectivamente. El del Porsche como el del Citroën AX, ¿no? Es lo mismo. El no es decir que uno paga más que otro, no, no se paga lo mismo, con lo cual eh, cada cual tiene que tener su opción eh, mm. y a uno sale en beneficiado y en otro aspecto, ¿no? Bueno, pues así son las cosas en este aspecto. Pero Carlos, algunos hablaban de, de la posibilidad de, bueno, de fijarse en otras pruebas del nacional, por ejemplo, en Falperra donde comentaban que ...la jornada del sábado comienza la competición... ...a las 9 de la mañana... sí, eh, sí, sí ...pues sí, alguno sí. dice... pues ...a lo mejor se puede estudiar de alguna manera... ...este año empezado antes... ...aquí en Ubrique, una hora antes ¿no? Sí, sí. Eh, eh, ¿Se ha visto esa posibilidad? No, o, una hora o, no, media, media, hora. media hora... ¿Se ha visto la posibilidad de adelantarlo varias horas... Sí, ...o aquí pero, en Ubrique es muy complicado? Pero es muy complicado... ...porque es que en, en, en Falperra, en, en Braga... Eh, ...hay una ruta alternativa... No sé si son una o dos creo que son dos rutas alternativas lo que hay pero que aquí en ubrí no hay en bri tenemos el acceso al pueblo entonces eh, hay que también incidir lo mínimo posible porque ahí hay, hay gente que, que a lo mejor no le gusta el auto, el automovilismo y, mm. y, y, y no y tiene que salir y tiene que y en fin y, y se adaptarán a lo que sea pero pero dentro de unos límites con lo cual Ubrique que tiene unas características especiales, tenemos el, el mejor circuito, el más próximo a la carrera, el mejor situado, el más cómodo para el público y una serie de conceptos. También en Braga tienen que subir la gente andando varios kilómetros y si quieren ver la salida. Uh -huh. ¿Eh? Más cómodo para el público y para eso los eso propios es. pilotos que para son los primeros para que ven. Pero tenemos el inconveniente de que, de que esto entonces pues ...pues es cuestión de valorar a ver qué, qué solución uh, se le puede ir dando a esto... ...y qué, qué posibilidades hay... ...pero claro, dentro de lo que tenemos... Mm, ...bajo mi punto de vista ha salido de la mejor manera posible. Una cosa parece clara, a Pedro... ...y es que mientras no, aquí no haya circunvalación... ...poco se puede hacer, ¿no? Efectivamente, yo soy de esa opinión... ...mientras no haya una circunvalación no puedes tú... ...cortar más tiempo la carretera... ...el límite está en lo que lo tenemos ahora mismo... ¿no? Eh, claro que hay, ha habido, yo recuerdo hace unos cuatro o cinco años que una, una manga del sábado terminamos antes de las seis, me parece que fue, aquello uh -huh. fue, no hubo nada, nada. Excepcionalmente puntual, nada. ¿no? Nada, que sí, sí. no hubo el más mínimo tropiezo durante toda la... Esa. Y un domingo también recuerdo que a la una estábamos acabados y en teoría teníamos que terminar a las dos, ¿eh? dimos incluso más margen de la siguiente manga y todo eso porque se acababa, se acabamos muy pronto, ¿no? Eh, ocurre también, pero también se ve que últimamente no es, no, es, no van por ahí los tiros, últimamente también hay muchos coches que rompen, mucha salida de pista, muchos nervios, en fin, no ¿Eh? sé, será... Lo que pasa es que también se ha, se ha tenido tradicionalmente mucha suerte porque no ha habido especialmente incidentes, al menos en esos años en los que sí. tú hablas, Y todo iba muy rápido, muy fluido, no había apenas parones, se cumplía casi a rajatabla el horario. Y en aquella época no nos dimos cuenta que eso era la excepción, ¿no? Efectivamente, estábamos estábamos lo que se llama Que lo normal es lo de ahora. Claro, estábamos uh -huh. mal acostumbrados. Uh -huh. Bueno, una, una jornada como la del sábado, ya decimos, con, con esos retrasos, condicionados después la, la jornada del domingo al organizador, digo porque siempre vais a tener a, a, la, a, a tráfico, ¿no?, Detrás claro, eh, tráfico es, pues, muy estricto con los horarios, no, no solo es, con el automovilismo, sino con sí, sí, todos con los deportes todos, o todos, eventos todos, de toda índole. Y Supongo sí. que estará detrás de, de vosotros claro, apretando, hay, ¿no? Claro, hay que cumplir unos horarios, unos horarios y, y eso hay que cumplirlo como sea, ¿no? Entonces hay que hay que hacer lo que sea para que se para que ese horario se pueda se pueda cumplir lo más próximo posible. Ajá. Uh -huh. Ya decimos que el domingo sí pareció que la cosa iba bueno, más tranquila. También hay que decir que, claro, lo, lo, los vehículos que comenzaron a dar problemas el, el sábado y el domingo, algunos sí la habían solucionado y, y otros, no, sin embargo, pues ni eran, siquiera tomaron la salida. Con ya había algunos algunos vehículos menos. También hubo parones el domingo. También mm. fueron unos parones también el el domingo y por eso quizá te perdimos un poco de tiempo, pero vaya, sí sí fue un poco más fluido. Teníamos que haber terminado un poquito antes el domingo, pero claro, es que eso no se sabe nunca en una carrera, una carrera sabe cuando empieza, pero mm. cuando termina exactamente no. Aún así, Pedro, no no, no sé si ...porque por menos la sensación que me ha dado a mí, que ha habido ha habido menos habería mecánicas este año que el año pasado. Mm, sí, parece que parece que ha habido alguna algunas menos y además no no ha sido significativa un, una avería mecánica en una carrera el problema fundamental es cuando hay derrame de fluido eso es lo peor no eso es lo peor cuando hay un derrame de aceite a lo largo de de un de un espacio largo eso es eso es lo peor porque te obliga a a tener que limpiar especialmente porque el coche que viene detrás puede puede ser horroroso ¿no? entonces es lo que, lo que de verdad hace hace pupa a, a cumplir horarios. ¿no? Eh, mientras no se hacía un golpe, y, y sobre todo golpes que tampoco sean graves, que no requieran una asistencia médica específica, uh -huh. ¿eh? mm, eso es lo que más hace retrasar. Pero bueno, esto está dentro todo de lo normal de que ocurre en una carrera. Uh -huh. En el apartado de incidencias, ¿qué tal? Porque creo que solo... Eh, el sábado fue Francisco Javier eh, Guzmán, ¿no?, el que el, sí. el vehículo que tuvo la salida, sí, sí, sí. tuvo un choque y fue trasladado al hospital, pero sin, sin consecuencias, ¿no?, más, más por precaución que por otra cosa, y en la jornada del domingo solo hubo una salida, creo que la de David Martínez, ¿no?, sí Y también sí. sin, sin ningún tipo de consecuencia sí, física, sin ¿no? Sin consecuencia, sí. También hubo otra, otro parón de algo, una rotura, un algo de, de mitad, también sin consecuencia, vaya, un parón de coche, una uh -huh. un par de ellos. Pero sí, lo, sí, no me refiero a vería, de, me refiero ya de, a, de, sí, a, a sí, accidentes. Sin ¿no? nada, sin ninguna consecuencia. Uh -huh. También un lance propio de, de carrera. También nos comentaban eh, el hecho de que, claro, cada año eh, estos retrasos, en la prueba vienen dados también porque cada año las exigencias en seguridad son mayores eh, no a, a cualquier mínima pues hay que parar la carrera y, y, y al punto y conocer cuál es la situación real y, y claro eh, hay más seguridad no eh, hay más seguridad hoy que hace 10 años digamos bueno, en, en sin, un tramo o es similar sin, no no sin discusión sin discusión nada más que hay que ver los vídeos de tú mira vídeos de hace años atrás Y, y dices tú cómo se podía poner la gente donde se pone cómo se podía ir con una sola ambulancia, cómo se podía hacer con un no sé qué cómo se podía te quiero decir que esto va va cada vez aumenta aumenta la seguridad exponencialmente claro hay que poner eh, más vallas aquí, más cintas en el otro lado, tienes que pasar la inspección previa. De, ...por días de carrera, eh, todo eso con, conlleva un, un mayor esfuerzo organizativo a la hora de, de, de ejecutar una carrera de este tipo. Seguridad dentro de lo que es la organización de, de lo puramente deportivo... ...y seguridad todo lo que rodea... ...porque 200 efectivos de la Guardia Civil... el helicóptero de la Guardia Civil de Tráfico... ...que estuvo aquí el domingo... Eh, ...en este sentido, ¿cómo ha, cómo ha sido el fin Muy de bien, semana? ¿Con el público algún tipo de incidente o problema? he eh, conocido ninguno... ...no hubo ningún... ...ni siquiera, no sé si hubo ningún conato... ...no tengo conocimiento de nada significativo... ...vaya, no sé, puede haber alguna cosa... ...en un momento determinado... ...pero sin llegar a ser significativo... El, ...los efectivos de la, de la Guardia Civil... ...hacen una labor extraordinaria... ...vino un, rep, un representante de la federación portuguesa eh, con nosotros estuvo aquí el fin de semana precisamente de la subida de falperra eh, uh -huh. y, y se quedó se quedó eso sorprendido de, de lo bien que funcionaba aquí la fuerza de orden público eh, y, y lo bien que se controlaba que se controlaba todo en la parte baja lo, lo controló la policía local perfectamente todas las aperturas Pasaban los autobuses, nos coordinábamos y, y, y no hubo nada más mínima incidencia. La parte de arriba, la Guardia Civil. Luego teníamos un número importante de protección civil, que fueron 55 efectivos. Y que estuvieron dando al, apoyo a toda a toda, la, a toda la parte, de, bueno, baja de la carrera. Pero hicieron un, un apoyo importante. Bomberos, que también estaban ahí, que no tuvieron que salir, por suerte. Pero uh -huh. que ahí estaban, que no lo contamos porque... Como no fueron, no, no los vimos, parecía que no estaban, pero no, sí. Estaban ahí y no estaban hice, con sus efectivos lo... preparados, que no lo, no arrancaron ni el camión, pero ahí estaban, ¿no? Lo cual es, es lo mejor. ¿no? Y, y en ese sentido hay una cantidad de gente en el tramo que esto no sale solo, que esto no es una cosa de que salga por moto propio. Esto esto cuesta cada vez más trabajo y más esfuerzo coordinar tantos dispositivos. El organizativo... Ins <ríe> insistimos el, el, la noche del sábado al domingo que bueno, hubo hubo una época en la que sí. era terrible no los, los problemas que había sí, sí, sí, este sí. año en ese aspecto de público nada pero no sé si la climatología o has complicado las cosas un sí, poquito. Sí. fue fue fundamentalmente el viernes por la noche el mm. viernes por la noche eh, fue cuando complicó fue cuando complicó una, una barbaridad sobre todo la parte de alta hasta la meta el puerto de la cruz y toda esa parte. El viento el viento arrancó arrancó los, los conos estos no, que poníamos de madera a eh, los plásticos no quedó uno vivo hubo que volver a, a plastificar lo, la cinta encintar toda la parte alta eh, se llevó incluso las vallas naranjas eh, todo eso lo, lo arrancó porque fue un viento de, de muchos kilómetros por hora, no sé exactamente, tendré que mirarlo, pero me han hablado de que se llegó a rachas de 90 kilómetros por hora y noventa y tantos, ¿no?, en, uh -huh. en la parte alta. Y, y, en fin, no pudimos poner las carpas en verificaciones porque se llevó la, la carpa entera. Sí, sí, sí, sí. Incluso con Antonio agarrado, que, <risa> que pesa más de 100 kilos, lo levantó más de una cuarta de él, hizo efecto vela y, y lo levantó. Quiere decirse que el viernes fue no fue nos resultó muy complicado. por lo demás el montaje del remontaje del sábado del sábado al domingo fue una cosa aceptable y una cosa razonable. Y aquellos años malos parece que por, por suerte, suerte han pasado. Han quedado han quedado mejor vida eh presencia de Manuel Viño en Ubrique eh, el sábado y el domingo presidente de la Real Federación Española de Automovilismo que habéis podido tratar con el con el mandamás del automovilismo no, no, patrio. No, sí, no, conocía, no conocía a la subida Ubrique, bien mmm, lleva relativamente poco tiempo en el en el cargo y este año ha venido a conocerla, nada, se ha quedado sorprendido, le sé que le ha gustado mucho el trazado que le ha gustado mucho, además y se ha quedado también sorprendido por la ...por la cantidad de público que ha visto... Uh -huh. ...es que no... ...aquí Ubrique... De, de los de las carreras donde más público hay... ...aparte de eso... Eh, ...porque... ...aquí en Ubrique ya se tiene la costumbre... ...del día de carrera... ...coge uh -huh. su padre, su nevera... ...sus niños y su mujer... ...y se van a la curva tal... A, a ...ponen y ven... ...echan el día de carrera y los niños allí disfrutando... ¿no? ...y ellos también... Eh, pero, pero se ha convertido ya en un evento sí, social, no solamente un evento social y lo mismo uh -huh. indico yo para no solo Ubrí, Que ya viene mucha gente de muchas poblaciones de, de fuera de, eh, de de provincias limítrofes y de uh -huh. fuera de Andalucía a pasar el el día de carreras aquí. Con lo cual eh, ya no es solo un puro acontecimiento de, de, deportivo, ya también tiene Eh, o es un acontecimiento social Claro, cuando ya conlleva eso No solo son la gente entendida del motor Sino que ya es todo el mundo Que lo que ocurre en Uri, que no Que es un evento deportivo Que lo supera, se convierte en un evento social Y así podemos ver Padres, hijos, abuelos Todos echan ese, sí, ese día sí. de carrera Tanto el sábado como, eh, como el domingo Eh, tengo bueno, o me dio la impresión de que Manuel Avviñon también venía en, eh, con, con la idea de conocer cómo se trabaja aquí ¿no? sí. eh, y ver quizás también la necesidad tuviste ocasión de trasladarles eh, vuestras inquietudes sí, al, no, al presidente? yo estuve hablando con él mucho tiempo en variado con varios tramos pero mucho tiempo y hablamos de, de líneas generales las necesidades de la montaña la montaña requiere un tratamiento especial porque la montaña es un poco especial dentro del automovilismo, bueno, todas las, las disciplinas lo son, no pero pero la montaña al ser muy directa y ser una, un, primer, un primer escalón de inicio para muchos pilotos, pues ya tiene unas características que, que necesitan, uh, no sé si una reforma o por lo menos una revisión más o menos profunda también tiene picos unos años la, la, la montaña está o sea en la cima de la montaña la arriba por llamarlo Ajá. de alguna manera Ajá. y al y al año siguiente caen en picado como nos pasó recuerda los CM de un año para otro en sí, sí, sí, sí. en fin que la montaña tiene unas características muy especiales que hay que tratarla de manera especial y no generalizar con el automovilismo. Ajá. Porque ustedes por ejemplo que es eh, propuestas de mejora a, le podéis hacer o planteáis no hay hay un nosotros tenemos uno, unos guiones hechos pero es que todavía eso hay que matizarlo muy bien ¿sabes? eso ya hablaremos más adelante cuando tengamos una línea una línea de trabajo clara de todas maneras yo lo he hablado pero es que eso está todavía muy verde uh -huh. pero creo que la, la potenciación de la montaña la montaña va por no sé si lo mejor dos categorías en, ...en cuestión de, de organizativas de montaña... ...algo, a eso hay que pulirlo todavía. ¿Hay predisposición de, de la sí, Federación Española sí, por...? Sí, sí, sí, yo lo he visto bastante predispuesto a, a, a Viñó... ...a escuchar, por lo menos, y a, y, a ver, y a ver qué solución... ...y ya me dijo que esto, que esto entre todos teníamos que darle un, un nuevo enfoque... Y, ...y ver lo que, y limar lo que posiblemente esté esté deteriorado... lo que podamos mejorar zá haga falta desde dos puntos de vista creo yo una es eh, tener en cuenta muy en cuenta a los pilotos ¿no? y a las necesidades por ejemplo este año con el tema del calendario el poner una prueba por, por mes no quizás le, le venga muy bien para poder seguir el campeonato eh, no olvidemos que requiere pues una inversión grande para cualquier equipo no sí. eh, hay equipos porque pues, se lo pueden permitir que tienen una infraestructura buena pero luego hay otros pilotos que están ahí Y, y no pueden seguir el campeonato porque sí. claro eh, también eh, si te ponen dos pruebas o tres en el mismo mes eso no hay quien lo quien lo abarque pues. sí. en ese sentido pues fíjate es una es digamos una, una medida que viene a escuchar a lo mejor una demanda de piloto y creo que por otra parte también a aficionados a facilitarle eh, en entender la montaña ¿no? si sí, no la montaña la montaña eh, es además eh, las clasificaciones no sé, si alguien estuvo en la entrega de premios, ¿cuánta entrega de premios se mucho Yo entiendo que que todo el mundo, y yo que he sido del gremio, pues el minuto de gloria, de gloria nos gusta a todo el mundo tenerlo, eso es evidente, y quien diga lo contrario miente, a todo el mundo se gusta subir, su amigo le aplaudan y coge su su copa, ¿no? Pero, ...pero cuánto, cuánto tiempo... ...y mira que fue rápida este año... ¿eh? Uh -huh. ...que fue de lo que... ...innumerables categorías... Que, eh. ...es que hay clase 1, clase 7... ...clase 8, clase, clase... ...primer clasificado, segundo... ...es que llega un momento que llega en, al público... ...llega a aburrir... ...no sabe exactamente a quién es... ...ni uh -huh. sabe qué es lo que ha ganado su amigo... ...que se sube allí... ...clase primero... Tercer clasificado, clase primero, no sé cuánto, es que, pero bueno, en fin, eso es una de las cosas que, que habría que ver, pero también entiendo la postura del piloto porque ese momento para él y sobre todo uno nuevo que acaba de empezar, uh -huh. pues es lo más grande del mundo. Que es que sí, que, porque lo, digamos los otros, los que ya están un poquito más acostumbrados, dicen, <risa> eso es una inversión en, en, en trofeos que al final lo compran en, no, no, en un tal, chino. Tal como sal lo tiran. Es una inversión que es tonta, que se podía, <risa> yo que sé, <ser, risa> a lo mejor dar en metálico a hacer tres premios del nacional, tres de Andaluz y tres locales, y, y se acabó, ¿no? Una yo, cosa... Eso ahí vale digamos ahí. que... que, que eh, Se puede estudiar, ¿no? Sí, la, la... No, y el problema está en conjugar los intereses de de todo, de, de que, todo. Eso, claro, es que ahí hay un abanico Abarca tanto la montaña eh, que eh, es muy es muy difícil sí, contentar a todo el mundo, sí, ¿no? Eso es un ejemplo de lo que me, de la pregunta anterior tuya, la, la, la entrega de premios. Uh -huh. Bueno, pues eh, ya decimos eso con, con la presencia o, o temas ya organizativos eh, en cuanto a lo que es el Campeonato de España, que esperemos que vaya ...o que esos cambios, esas novedades... ...vengan a, a beneficiar en, lo, en los próximos años... ...vamos a terminar si te parece bien Pedro Carlos... ...porque sabemos que tienes prisa... ...por hacer un repaso en lo deportivo... ...así por encima... Eh, ...Villa... <risa> ...batió el récord de... Del, ...digamos de, de esta subida del circuito... ...por una centésima... Sí, sí. ...pero un récord a, a todo un Andrés Vilariño... Sí. ...con esa osella... Ahí no, ahí, no, no, ...ahí no hay comentario posible... ...nada más decir que, que parece que no corre no es de los más espectaculares saliendo tú lo ves salir y sale como cualquiera pero los tiempos son son in, increíbles ¿eh? uh -huh. no sé, ese hombre va por su sitio, va a la máxima velocidad posible por su sitio y sin siempre sin al milímetro y, y en fin y ahí están los tiempos uh -huh. y pasar esa o sea batir el récord eso es bastante complicado ¿eh? Uh -huh. y, y sorprende sobre todo porque eh, estrena este año esta montura no sí, Que la han adaptado a la normativa FIA para poder participar en los campeonatos europeos eh, La ha tenido ocasión de estrenar en Estepona bajo lluvia La ha tenido ocasión de, de estrenar también en, en Francia en la primera prueba del, del campeonato bajo lluvia Aunque hubo momentos de seco Prácticamente venía a, sí, a, sí, intentando sí. a ver si podía ya de una vez probar la, la, la unidad en, en aquí en seco ...y la primera pasada te, te hace un, un 2217 creo sí sí ya ya estaba anunciando lo que lo que ahí había la, la verdad es que ha sido ha sido fantástico ¿no? o sea, de hecho, este hombre hace unos tiempos que estratosférico uh -huh. ya decimos eh, eso lo ha hecho con casi cogéndolo de todavíacá eh, ¿no? el feeling uh -huh. con, con la unidad con la carretera que no es la misma de hace 10 años obviamente Eh, hay algunas zonas, algunos baches eh, Como nos comentaban Donde eh, ya no puedes alcanzar la velocidad Que, que hace tiempo por eso y, y bueno, y por ejemplo, hasta hasta los neumáticos Que si tienen neumáticos nuevos Pues eh, vamos que, que es un tiempo que todavía se puede bajar Yo mucho le oí más. un comentario que decía Que podía bajar todavía eso esos uh -huh. varios segundos uh -huh. que la, que esa Con prueba, esas condiciones, con una, ¿no? En, una, en unas óptimas condiciones Lo bajaba Bajaba varios segundos Y con Chicán es. Que estamos hablando que muchos años eh, eh, el propio Vilariño mantuvo un récord eh, sí. sin Chicán, sin que luego Chicán. el mismo batió con Chicán. Efectivamente. Pero fíjense ya en lo, que nos, en lo que nos estamos moviendo. Se comentaba ya por aquella época que esto ya no se iba a batir más, sí. porque fue con una barqueta. La barqueta entonces ya no estaban en el campeonato de, de España y mira por dónde era. ¿no? Así fue, así fue, lo bueno, recuerdo. Bueno, y otra cosa, iré hola ¿eh? Y Con la o... norma se ha movido en estos tiemp en tiempos de villa ¿eh? es lo más próximo a villa que, que hay ahora mismo en el campeonato lo más lo más próximo el, en esta carretera el, la, la, la norma era más eh, tenía su más, se apro aproximadamente más la montura de villa a la so, estaba más, ¿no? más más más próxima habrá que verla en una en una carretera de, con unas rectas más amplias y una subida más amplia porque la, la norma se veía que era un que era un efectivo potentísimo, uh -huh. aquello salía como un cañón. Y además se veía un, un aparato aparato de verdad. Y el piloto a mí me gustaría ver a a José Vidal ...con la misma, misma unidad de, de Javi Villa... ...el duelo que podía haber ahí... ...sí, ¿eh? podría ser interesante, la verdad... ...porque es que... Lolo Aviles si sí lo tiene... ...pero en este caso, sí. la misma es la misma, no es... No, ...no, no, y además Lolo ha quedado todavía... ...Lolo es más joven, no tiene la experiencia de Villa... ...aunque ya desde su primer año Lolo estaba ahí... en el en, ...de los primeros, pero la experiencia de Villa hace mucho... ...Villa ha corrido en muchos sitios... Y, y muchos tipos de coche y sabemos los manejos perfectamente y también es el niño bonito de vango claro. me refiero que teniendo dos pilotos siempre lo mejor va y para claro, prueba, para brillante que para Avilés, lo ¿no? bueno lo llevará primero villa y luego lo llevará eh, a avil claro. uh -huh. eh, otra cosa eh, y lo enlazo con una cosa que comentábamos antes que decías bueno la montaña eh, está muy bien para, para que se inicien los pilotos ¿no? en esto de la conducción Y es el caso de Gonzalo cabaña este año, de 16 años, del madrileño, que estaba con Tales, por cierto que Tales por el año pasado ya sí. se escribió, pero no, no viene este año, se ha podido estar sí, aquí. Sí, sí. Y bueno, parece que es un, un buen paso, ¿no? Porque claro, tuvimos la ocasión de hablar con él y él decía, yo nosotros venimos del karting, ¿no? O hacíamos sí. karting. Eh, una vez que ya cumplimos la edad que hacemos porque no tenemos eh, con 16 años no tienes edad ni para para no tienes que conducir obviamente claro, claro. pues no puedes participar ni en rally ni en montaña y te tienes que eh, reducir a los circuitos claro la progresión que a lo mejor traía a este piloto y todos lo demás se paran en seco no claro hay un, la, la montaña es es el acceso del el acceso de, de los pilotos ¿eh? el, sí, yo creo que va para impedi la, primera, tiros, la ¿no? primera línea de acceso ...porque además es una línea de acceso... ...para un, un pilotaje real, ¿no?... ...porque un karting... ...no tiene nada que ver con una montaña... ...un karting es un circuito... ...y si te sale, te vas a la grava... ...excepto unos casos especiales que se den... ...el sí. riesgo no tiene nada que ver con una montaña... ...que tiene un tajo 10 metros más abajo... tiene una piedra... ...o tiene un tal, ¿no?... ...y las velocidades que se cogen ya en montaña... ...pues ya estamos hablando... ...el récord este... No sé cuál ha sido la velocidad media. Creo ¿no? que era 121. Ya 121 kilómetros por hora. De media. De salida parada, una velocidad media de 121, pues... <ríe> uh -huh. A ver, vamos a pensarlo un minuto. Es que estamos hablando de, de mucho, muy rápido. Muy rápido. Uh -huh. Pero es lo que te comentaba, quizás... Eh, Ahora mismo, pues eh, la, los pilotos jóvenes, en el caso de, de Cabañas, pues tenía un, un permiso especial, ¿no?, sí, sí. para poder correr. Pero parece que podría ser el, el salto natural, ¿no?, de salir del circuito a probar en la montaña eh, en esos dos años, no, 16, 17 años. Eh, sí, no sí, sé si claro, se estudia una puede, posibilidad puede de que... Ser, puede ser y una, pueda, una pueda ser una cantera, el piloto puede seguir con su progresión de cara al futuro y, además, una cantera muy atractiva, ¿eh? Sin discusión. puede ser, Puede ser por ahí, efectivamente bueno y el tema de, de los turismos sobre eh, son en la, en la jornada del sábado sí. ahí cada uno pues jugó su, sus cartas y el, y el domingo ya la lógica se impuso no sí, sí la hombre la, el sábado allí arriba con lloviendo, lo, llovía cuando más llovía era cuando salían los más gordos y tineo con el cuatro patas este funcionó perfectamente ¿no? uh -huh. el Mitsubishi hace valer la atracción Eh, y el piloto, ¿eh? El piloto, el piloto? El, tampoco tiene discusión. Sí, sí, sí. Gerard de la casa también, pilotazo con un aparato también, aquello salía con un tirachina, aquello parecía que no pasaba de cero a cien en el segundo siguiente, uh -huh. el, el Subaru. La verdad que son unos coches, han venido unos coches muy espectaculares, y además no solo ya espectaculares, sino efectivos, son coches efectivos. Sí, porque a, hasta hace pocos años, cuando llegaba un World Rally a la montaña, pues sí, como claro. que no se adaptaba, ¿no? A, sí, hacían, a, a todo... hacían buen papel, pero pero ahí quedaba. Pero y este es año que... estamos viendo sí. al Subaru, que sí se está moviendo ahí en lo, con los colores de cabeza. los de los demás. Mm. Mm. Ya por último, los ubriqueños en líneas generales cumpliendo sus objetivos iniciales, que no ha sido otro que acabar para la mayoría de ellos, ¿no? Hombre, Ubrique tenía muchos pilotos eh, y la verdad es que con acabar es suficiente, ¿no? Eh, porque además Montura, la mayoría modesta, uh -huh. Montura, y, y, y acabar y, y llegando bien es lo que ya se irán cogiendo experiencia más adelante y en varios regionales que siempre el regional es un escaloncito menos de un nacional uh -huh. y ya una vez que se ha corrido un nacional como este, ya lo demás, pues hombre, es mucho más fácil y, y adaptable. Claro, nos comentaban algunos que lo que necesitaban eran rallies, en el sentido de que en la subida la hace, sí. pero... no, un rally para... son más kilómetros, muchos sí, más Sí, sí, pero digo, cuando sí. se cuando están comenzando para sí, iniciarse... Sí, manos, hacer hermano Hacer manos hacer mano necesita hacer mano mucho más kilómetros y eso, claro, en la montaña sí, es muy complicado sí. porque es muy concreta, ¿no? Sí, eh... y además en la montaña son los 100 metros lisos del automovilismo. Sí, sí, sí, exactamente. Si uh -huh. te equivocas en poner el pie mal, ya no llegas al final con el tiempo que tenías que llegar al principio, es decir, que... ...o aciertas en todo lo que haces... ...lo tienes muy bien programado... ...o al más mínimo error lo pagas con tiempo... Ajá. ...y cada claro, donde se aprende más en un rally... ...que tiene más margen, claro, de... Tiene más margen, margen no, de error... ...pues Pedro, no sé si quieres añadir algo más... Eh... ...nada más... ...sencillamente que, que... ...creo que hemos pasado un buen fin de semana todos... ...espero que todo el... ...el público de Uri que haya disfrutado... ...bueno, y el de fuera también, evidentemente... ...a nosotros nos ha costado mucho esfuerzo... ...hacer esto... ...y no es nada fácil... ...cada año es más difícil... ...también eso es lo que dije en cierta ocasión... ...tengo un año más... <risa> ...y los demás todo el mundo tenemos un año más... ...con lo cual ya cada cosa se va haciendo más dura... ...pero que, que bueno que, que ahí estamos en la brecha. Uh -huh. Y bueno, esto acaba... ...y no crean que ya hasta el año que viene... ...porque dentro de muy poco del próximo mes de mayo... ...vais al FITO, campeonato de Europa... ...vamos a la dirección de carrera del FITO... ...y posteriormente a la, al, al otro campeonato de Europa en España... que ...bueno, perdón, primero Falperra... Uh -huh. ...primero ah, vamos Falperra. de... de sí, nos han, el, ...la FIA nos ha llamado para ir a, a Falperra en dirección de carreras... ...de apoyo de dirección de carreras... ...y y, el, y la siguiente ya en, en el fito... ...que por cierto a, a lo que tú me has comentado... ...me comentó este señor portugués que venía de la federación... ...la rapidez con que aquí hacíamos las cosas... ...es decir mm. que... Que, y aún así tenemos pérdida de tiempo es, es que las carreras son muy complicadas se sabe cómo empiezan pero cómo acaban no uh -huh. creo que Falpera este año no entra dentro del, del Nacional de ahí que sí, se no nos, sí, nos sí. olvidara la siguiente es el es el, Fito, la siguiente es el Fito que va a coincidir como tú eh, con el Rally de Jerez en el que el también rán, vas es. a estar colaborando no sé de qué manera Otros ¿no? compañeros van a estar también en el Rally de Jerez dando, prestando el, el apoyo que ellos nos han ayudado también en este uh -huh. Que si Jerez está allí lo que pasa es que un tramo va a estar aquí, aquí. va a coger término municipal de Ubrica, y va a, haber, va a haber hasta un agrupamiento ¿no? sí, en nuestra, nuestra localidad pues nada, Pedro Carlos, enhorabuena ¿no? porque todo ha salido un año más bastante bien no hay que lamentar ningún tipo de incidente se ha disfrutado, hemos tenido de todo emoción eh, algunos han tenido cabreo otros pues se eh, han disfrutado de lo lindo y eso es lo que, de lo que se trata el deporte, ¿no? de, de disfrute propios, y entretenimiento propio de las carreras uh -huh. bueno nada Pedro, muchas gracias muchas gracias a ustedes, hasta pronto Seis y veinticinco minutos. Vamos a quedarnos estos últimos instantes, en este caso, repasando lo que fue eh, la crónica deportiva ¿no? que tenemos o que queremos hacer de lo que ha sido esta, esta subida. Vamos a hacerlo en primero por partes, eh, quedándonos con eh, lo que ha sido la lucha por la victoria en las distintas categorías y en las tres eh, carreras. El sábado, como decimos... Eh, se levantó el, el día un poco tonto en lo climatológico y se nubló la tarde, la lluvia amenazaba, ahora caían gotas, ahora no, era, digamos, muy intermitente donde aparecía y no muy constante, aunque, eh, pues, eh, bueno, por zonas ya se veía que se estaban acumulando las nubes por allá, por, eh, por la localidad de Benocaz, por los aledaños, por el término municipal de Benocaz. Y eso es lo que ocurrió. Pero antes, eh, la primera manga de entrenamiento se llevó a cabo casi con toda la normalidad del mundo, pocos retrasos, eh, eh, todos los coches, los 104 eh, coches que fueron autorizados a tomar la salida lo hicieron. Por cierto, entre ellos no estaba el ubriqueño Pedro Rubiales, que eh, por motivos personales decidió no participar este año en esta vigésimo tercera edición de, de la subida. Eh, ...decimos... ...esa manga de entrenamiento se realizó bien... ...en la segunda ya empezaron a llegar los problemas... Eh, ...parones, avería... Eh, ...pues movimiento... ...de... ...del coche de seguridad... ...el, el salida de pista... ...del, del piloto que comentamos eh, con anterioridad... ...de Francisco Javier Guzmán... ...bueno, se fueron acumulando ahí... ...una serie de, de situaciones... ...que hizo que se llevara un retraso... ...tan grande, tan grande, tan grande... ...que dirección de carrera decidiera... ...decidió en este caso... ...en neutralizar la segunda manga de entrenamiento ...eso quiere decir que eh, en la lista de inscritos... Eh, ...de los 50, 60 primeros vehículos no pudieron tomar la salida... Eh, ...los otros sí, fue, fue más de la mitad... ...no pudieron tomar la, la salida... ...y afrontaron obviamente la primera manga de carrera oficial... ...pues algo frío sin eh, haber podido realizar esa, esa subida... ...en la que todavía siguen estudiando el terreno... Eh, ...realizando los reglajes al coche... ...pues vamos, casi que loco... ...y luego para más Inri... ...eh, a, me, a mitad de, de carrera oficial... ...y en una determinada zona ya... ...en la parte más alta del tramo... ...comenzó a llover o aquello ya... ...eh, si sí se puso húmedo el asfalto... ...si, sí, y se puso con bastante agua... ...y obviamente, los pilotos aquí no sabían lo que hacer... ...si secos, si mojados, si secos, si mojados... ...lo cierto es que... ...de los favoritos, pues ninguno pudo estar en los puestos de cabeza eh, háganse eh, por ejemplo eh, a la idea de que el, el primero de esos cuatro favoritos de los que hemos eh, hablado eh, pues José Antonio Aznar que es el vigente eh, campeón de, de España José Antonio López Fonbona, eh, salvador Fombona eh, eh, eh, Gerard de la Casa o Humberto Jansen el mejor fue Gerard de la Casa, que fue séptimo clasificado, pero tampoco acertó con su elección, porque un coche como Subaru Impreza, con tracción a las cuatro ruedas, pues debería haberse adjudicado sin duda esa, esa manga. Optaría por gomas de, de lluvia, y eso le hizo perder un tiempo que, por ejemplo, Salvador Tineo no perdió. El piloto del Mitsubishi Evo, eh, sí con eh, este sí con, con gomas de seco, se llevaba la victoria con un tiempo de 2'40'66. También acertaba Zosimo Hernández, que era segundo, con un tiempo de 2'42'30. Y el Peugeot 106 Kiskar de Álvaro García era el que se encarmaba en la tercera posición de la tabla clasificatoria. En los otros grupos, pues eh, también se dieron esas condiciones, pero digamos que... Eh, bueno, pues estos acertaron en este caso en la lección porque... El hombre marcaron tiempos mucho más amplios que los que habitualmente o los que eh, por norma, por norma pues, podían haber marcado pero Más o menos estuvieron todos en la línea que se le supone. En categoría 1, Javi Villa se llevaba la victoria con 2.36.11. Manuel Avilés también con B53, eh, segunda posición, 2.45.66. Antonio de los Ríos 3.05.49. Eso sí, José Virahola, el piloto de la norma, tuvo una serie de problemas durante toda la jornada del sábado, por problemas cuyo origen mmm, los tuvo en, en Estepona, en esa lluvia que le cayó tanto en Estepona... Eh, como en, eh, en Francia mm, Lo cierto es que ya tuvo problemas Y se tuvo que retirar de la manga de carrera Por avería mecánica En la categoría 2, la de CM Promoción Christian Brover con Silver Cash a la victoria con 2.47.23 Por delante de Garisco y Flores Con Van Gogh Racing Carvez 49, 2.47.80 Y Edgar Montella Pizcar 2.51.99 Eh, lo que se refiere ya a la jornada del domingo Unas condiciones totalmente opuestas A las que se vivieron el sábado Una mañana despejada, soleada Y eh, con el asfalto en seco Desde la carrera Al principio algunas humedades en la manga de entrenamiento Pero la carrera ya ya se vio Que, que iba a ser una prueba sobre seco Y que no iba a haber problema En categoría 1 Javier Villa sorprendía a propios extraños Y marcaba un tiempo de 2, 10, 69 minutos una eh, décima más que el récord de la prueba que eh, tenía eh, Andrés Vilariño desde 2014 con la Osella 2000. Segunda posición para José Viraola, 2-14-14. Ya vemos que el Vasco solucionó los problemas del sábado y el domingo sí eh, brilló a un, gran, a un gran nivel. Y tercera posición para Lolo Avilés, 2 también muy buen tiempo teniendo en cuenta pues la gran diferencia con el resto de pilotos, muy rápido también Lolo Avilés, en categoría 2 eh, era Garisco Flores el que se llevaba la victoria con 2.21.59, seguido de Christian Brover 2.23.75 y Javier Alonso González 2.24.58 ¿Ven la diferencia entre un CM Promo y un CM Plus de Villa o de Avilés? Pues lo pueden ver en esos en esos tiempos que se han marcado en esa categoría 2 Y en categoría 3, pues vuelta a la normalidad en lo que se esperaba en la lucha por la por esa primera posición, en este caso Humberto Jansen que domina el trazado de Ibri que como ninguno se volvía a llevar la victoria con 22563 por delante de José Antonio López Fombona 22634 y José Antonio Nardo 2864. Gear de la Casa era el cuarto en Discordia 22923 y no podía subir al al podio. En la carrera 3, eh, a continuación de la 2... ...Javi Villa rebajó, pudo rebajar su tiempo... ...2.10.53... ...bajó en, en unas cuantas centésimas, ¿no?... ...el récord de la prueba, que estaba en 2.10.59... ...Récord eh, recordman ...por lo tanto, a una velocidad, como decimos ...de 121,34 kilómetros por hora... ...que se dice bien pronto... ...pero es que Josebeira Ola también marcó... ...un auténtico tiempazo, 2.12.98... ...en ¿eh? que, pues, eh, en este caso... Eh, era un, un tiempo, un crono que le permite estar cerca de, lo que, de los tiempos de, de Javivilla Tercera posición para eh, lola Avilés con un tiempo de 2'15'84 Vemos que prácticamente se repitió el podio eh, durante el fin de semana donde no se repitió fue en categoría 2, la victoria esta vez fue para Javier Alfonso González, con un tiempo de 2.23.84, seguido Daskay Ordoki, 2.24.59, y, y Christian Brover, Javier Alfonso González, el vencedor, y Christian Brover, que fue el tercero, con 2.24.76. Casi la misma historia se repitió en categoría 3, Humberto Jansen. Eh, fue eh, vencedor 226-71, seguido de José Antonio López Fombona 227-84 y Gerard de la Casa 227-93. José Antonio Aznaldo fue cuarto con 228-50. Por cierto, por curiosidad, eh, esta carrera tres, en esta carrera 3 se marcaron tiemp más tiempo. Bueno, en, en este caso eh, el ganador necesitó más tiempo para llevarse la victoria en la carrera 225, en esta 226. ...casi por lo general todos los pilotos emplearon más tiempo en la tercera que en la segunda en bueno pues no sé no suele ser la habitual siempre en la última carrera se suele dar lo mejor de sí mismo y eh, lo referente ya a los eh, pilotos subriqueños pues eh, la clasificación final en la que se suman los dos mejores tiempos eh, y eh, tenemos por ejemplo y bueno y el scratch general podemos decir Eh, ...que el mejor de nosotros fue Esteban Gutiérrez... ...que quedó en la posición 35ª... ...eso sí, 35ª no de, de la categoría 3... ...sino en este caso eh, de eh, lo que se refiere a, la, a todos... ...porque aquí también entraban los eh, monoplazas... ...que en este caso pues, habría que quitar 10 10 unidades... ...que entraron eh, y por lo tanto eh, si quedó el 35... ...podemos decir que quedó el 25 de los, los carrozados... ...ya decimos, se suman los dos mejores tiempos... ...de las tres mangas de carrera... ...y se hace esta, clasific se hace esta clasificación de lo que es la subida. Esteban Guterres fue entonces el vigésimo quinto... De, ...de la general, del Scras de Turismo... ...con un tiempo acumulado de 5'42'01... ...seguido de Antonio Luis Rodríguez... Eh, ...que fue eh, el vigésimo noveno... Eh, ...con un tiempo de eh, 5'44'70... Y tercera posición para Geray Jesús Benítez Con un tiempo de 5'44'85 Además se llevaba la, la segunda posición eh, Geray Del de, eh, grupo A Se llevaba la segunda posición del grupo A Esto estamos hablando siempre de campeonato de España Luego el campeonato de Andaluz va por otra reglamentación También pues Finalizaron Juan Miguel García Romero En la posición 36 En la posición eh, 43 eh, Javier Zaldívar Uno de los debutantes, por cierto, que eh, bueno, Juan Miguel García 54879, Javier Zardiva 55719, Cristian Vázquez, también debutante, 60048, Sergio Álvarez Borques eh 60759, Alberto Domínguez Arena, eh 60759 también, eh, pues mm, eh, prácticamente el, el igual tanto Sergio como Alberto Eh, bueno seis cero siete Sergio y seis siete Alberto Domínguez. jesús Saborido, seis once cero Antonio toro seis tre treinta sebastián Mateo Zapata, seis catorce cero Manuel mendoza seis eh, veint 21 21 Francisco javier baromontiel seis eh, veindó cinc1 Juan Antonio Aragón Rodríguez, eh, 6'45, 22. Adrián García Gil, 6'45, 63. Juan José Carrasco González, 6'47, 13. Rubén Pérez Domínguez, 7'07, eh, 28. Y Javier Martínez Recio, 7'24, 55. Hay que destacar que, eh, en este caso, algunos de los pilotos que lograron entrar en esta clasificación final tuvieron muchos, muchos, muchos problemas. Por ejemplo, Adrián García eh, se tuvo que... En este caso, eh, avería mecánica en la manga número uno, no participó en nada más en la jornada del sábado, el domingo sí pudo hacerlo, tuvieron que, que, bueno, que cambiarle Hay un, bueno, una avería mecánica que lo tuvimos que solucionar durante todas las noches. Eh, también ocurrió lo mismo con otros pilotos eh, Que es, eh, trabajaron durante toda la noche Para arreglar, para tener en condiciones El vehículo de cara al domingo Es todo un año esperando para esto Y otros hicieron lo mismo pero no pudieron Por ejemplo, ma Juan Manuel Chacón con Citroën AX Ya tuvo problemas en la, en la jornada del sábado No pudo hacer la, lo que es la, la carrera eh, primera La carrera uno Problemas ahí con el embrague No estaba segundo Se, re se retiró más por precaución Que por eh, avería definitiva Eh, había, visto, había por lo visto roto dos platos del embrague, una avería que pudieron solucionar para que saliera el otro día, pero eh, no pudo eh, finalizar Juan Manuel Juan Manuel Chacón. Francisco Calvillo Rubiales también tuvo problemas eh, en la jornada del, del sábado. Eh, ...y en la del domingo pues no pudo tomar la salida... ...y aquí también hubo mucho trabajo... Eh, ...bueno, eh, digamos en la manga de carrera... ...aquí también hubo mucho trabajo... ...y muchas horas sin, sin dormir para solucionar el, el vehículo... ...y David Martínez Recio en este caso... Eh, ...tuvo esa salida en, en lo que es la segunda manga de carrera... Eh, ...la primera del domingo... ...y, y bueno pues ya no pudo completar esa ni la siguiente... por lo tanto no entró en esta, en esta clasificación aparte de lo que diga el andaluz, pero imagínense las clasificaciones que podemos hacer aquí entre categorías, entre grupos y entre clase, pues eh, estaríamos dos días y además que personalmente todavía no me he enterado muy bien Eh, cómo va ese, ese sistema en el Nacional y en el Andaluz, que son diferentes son las 6.38, hemos pasado un poquillo de nuestro tiempo, la ocasión lo merecía pero ya no podemos seguir más, así que nos vamos a despedir, mañana volveremos con el resto de la actualidad deportiva local que no ha sido que no ha sido poca aquí ya vamos a cerrar lo que es el automovilismo lo que es la subidubrique porque eh, el automovilismo no, no termina tenemos eh, la próxima semana el Rally Costa de Almería y como hemos dicho dentro del próximo mes, el Rally Eh, Sherry de Jerez, ambos puntuales para el Andaluz de Rally y en los que va a haber presencia ubriqueña, sobre todo en el jerezano que parece que también vamos a ser legión sin nada más que añadir, mañana volvemos a las, seis, a las cinco y media perdón. Eh, ahora se quedan con la última edición de los servicios informativos de Radio Brique muchas gracias por su atención, hasta mañana